Momento de la columna semanal del de docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Ramiro Rodríguez, criptomonedas y economía digital. Buenos días, Ramiro, ¿cómo andás? Buen día, Pali, ¿cómo andan? Bien, todo bien por acá. ¿Vos? Bueno, bien, todo tranquilo. Bueno. Eh, hoy tenemos un tema que es el mismo que vamos a estar desarrollando en una charla para público en general y abierta, que damos en el marco dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de, de la Facultad, Hoy a las 18 de finanza descentralizada vamos a estar hablando y vamos a mostrar alguna un poco cómo se opera, las prácticas, algunas cuestiones teóricas, precauciones, bueno, como como siempre, ¿no? Entonces la idea es que si alguien se quiere sumar es para de público en general, gratuito y entrando a las redes de la facultad, ahí está el link de inscripción y después le mandan el, el enlace de Zoom para hoy a la tarde. Bien, bien. Eh, entonces, bueno, la, la idea era hacer un resumen para adaptado a, a este formato de, de la columna radial de, de lo que vamos a hablar hoy y, y, y contar un poco qué son estos de las finanzas descentralizadas. Es eh, eh, eh, una de las tendencias que vienen, que traen aparejada estas cuestiones de las criptomonedas, que, derivadas de Bitcoin. De, ¿Te acordás? Eh, vamos a, a como enganchar varias columnas anteriores. ¿Te acordás que hicimos una columna que dijimos que que Bitcoin por ahí pasaba, pero la blockchain iba a quedar, esta esta libreta de despensa que toda la conocemos y la vemos, en la cual es, empieza a ser el, el centro de relaciones económicas y financieras de los agentes ¿no? que están en esta economía digital. Esas cuestiones, entonces una de las aplicaciones grandes que hay en, en, en estas cuestiones son las finanzas descentralizadas. Uno habitualmente lo ve como DEFI, Se escribe DeFi se dice DeFi, dice la, la gente más, ah, más culta, ¿no? Más cheta. Eh, y es justamente eso. ¿Por qué? Vamos a, a primero decir que son un poco las finanzas La finanza estudia el fluir del, del efectivo, del dinero, ¿no? En, en, en los agentes económicos cómo se van encadenando esos cobros y pagos no de, de, de fondos. Hay que diferenciar un poco, sobre todo, y es interesante para la familia y para los individuos que, que hagan esa diferenciación, entre la cuestión económica, no la faz financiera de la económica. La económica está más orientada yo a lo que gano contra lo que gasto. Y lo financiero está bien orientado a lo que cobro contra lo que pago. Están relacionados, tienen que ver, pero por ejemplo, si yo tengo un gran sueldo pero me cuesta cobrarlo, voy a tener complicaciones financieras por ahí económicas no porque tengo un nivel de gastos que mi sueldo lo paga bien pero si la empresa en la que trabajo tiene dificultades y me cuesta cobrarlo voy a tener problemas que son financieros no económicos no claro eh, entonces bueno esa es la diferenciación nosotros también en esta columna hablamos de cómo se creó el dinero alguna vez de cómo se crearon los bancos de cómo se crearon los, los bancos centrales y Las finanzas descentralizadas surgen como posición de las centralizadas. Las centralizadas son las tradicionales. La gente tiene estas estos desequilibrios en el flujo de fondos, o sea, entre la plata que recibe y la que paga, tiene un desequilibrio que puede ser que te sobre o te falte. Y para cubrir esos desequilibrios vamos a los bancos o a compañías financieras. Hoy en día, ¿no? Lo tradicional. Sí. Tanto como para depositar o como para pedir prestado. El banco te paga una tasa de interés por el depósito y te cobra una por el crédito que es mayor. Hoy en día por los depósitos en pesos normales el banco paga 37% anual y un crédito personal de los más baratos anda en el 50%. ¿Por qué? Porque el banco la plata que recibe parte la tiene que encajar, o sea, la tiene que quedar guardada para, hacer, para, hacer, eh, para pagar los retiros, porque la gente va y lo retira en el momento, lo puede querer retirar, y otra parte la presta. Entonces, esa parte que la presta la tiene que prestar más cara que lo que él paga, porque es negocio financiero de los bancos. Mm. Eh, bueno, hasta ahí lo centralizado. ¿Qué, ¿Qué característica tienen las finanzas que nosotros estamos acostumbrados a, a trabajar? La de los bancos es que son fuertemente reguladas. Está el Banco Central, hay un montón de leyes que regulan cómo funciona eso. Tienen garantía. En la argentina esa garantía siempre la ponemos entre comillas porque sí. la realidad es que en los últimos 30 o 40 años varias veces no no fueron satisfactorias para eh, llevar adelante lo que fue la economía no claro. primero crisis económicas que derivaron en crisis financieras no ahí, claro. ahí también lo, el planteo que te dice más o menos para las familias Si bien es una comparación que no me gusta hacer, la de familia-Estado, etcétera, pero bueno, el Estado también tiene esta cuestión económica y financiera y muchas veces uno o la otra llevan a cuestiones de crisis. Claro, aparece el corralito, el corralón. El eh, corralito, el, el corralón, corralón. En la no, en sí. los noventas de, hubo una um, confiscación de depósito en plazo fijo de mayores de 10 mil dólares en ese momento. Claro, se cambiaron te, por un bono. Sí. Bueno, tenemos un montón de historia en esto, ¿no? Sí, el que depositó sí. dólares recibirá dólares. Sí, M todas esas cuestiones. mamita que eh, es. Entonces, bueno, la otra cuestión es que, como para tener en cuenta que los usuarios, vos que sos el, el cliente de la no tenés ningún tipo de decisión en las condiciones del servicio, no puedes determinar las tasas ni los productos, todo eso lo hace, es centralizado, lo pone el banco. claro Y, y los bancos tienen obligación de cumplir con unas políticas que se llaman KIC, que vienen del inglés, know your client, o sea, conozca a su cliente. Mm -hmm. no Por eso cuando uno va al banco te piden el DNI, por más que sea una fintech de esta, te hace eh, escanear el DNI, lo tenés que mandar una foto, te hace hacer un videíto con el teléfono, porque tienen que garantizar que sos vos. Bueno, la finanza, eso es lo tradicional, la descentralizada, todo lo opuesto. funcionan en una página en internet, no en un sitio en internet, ahí prestan un servicio que tiene por atrás una blockchain, lo que decíamos, una libreta de carnicero que va haciendo todas estas anotaciones y que son públicas. En esa blockchain, La evolución de esa libreta, la evolución de Bitcoin, es que no solo lleva plata, cuenta, no solo, no solo lleva en las cuentas y los saldos, sino que aparte permite incorporar lo que se llaman contratos inteligentes, que son pedacitos de programas de, de computación que, que también todos los conocemos y los vemos, ¿no?, Entonces, hagamos la cuenta que esa libreta de carnicero, aparte de la anotación, puede puede guardar ahí un programita de computación. Ese programita de computación es el que que va a decir, si yo deposito 100, eso genera tanto interés, con eso se puede hacer tal cosa, o si yo pido prestado, porque también se puede pedir prestado, aunque parezca bastante, bastante lejos de, de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensar es esa libreta de, de, de despensa, que antes nada más en, en Bitcoin sigue funcionando así, ¿eh? lo único que lleva son saldos contables, acá también in, incorpora un programista ¿no? de, de código libre. ¿Qué, ¿Qué termina pasando? Es que nosotros, ¿cómo operamos? Entramos a un sitio con nuestro navegador web cualquiera, desde una PC cualquiera, y conectamos nuestra billetera. También en otras columnas fuimos hablando de cómo era una billetera, cómo sí. se hacían las palabras claves. Nosotros, nuestro navegador, en el dispositivo que estemos trabajando, una tableta, un teléfono, una computadora, vamos a conectar nuestra billetera. Y nada más. O sea, la, la billetera se conecta con el sitio y ahí hace las operaciones. Deposita las criptomonedas, pide prestado o lo que fuere. O sea, no hay... Volvemos a, a, a la cuestión que ya también hemos tratado, que Puede ser totalmente anónimo o no. Si yo eh, pongo en consideración de todos cuál es mi dirección, todo el mundo va a ver mis operaciones. Pero si no, nadie va a saber, en principio, porque hay algunas cuestiones para de, de privacidad, y etcétera que están en discusión, como por ejemplo, ¿cuánto sabe Google de las operaciones que vos haces? Porque si vos estás trabajando en una máquina y Google puede asociar tu dirección de tu billetera a tu correo, tu teléfono y todo... No es tan privado, ¿no? Entonces, sí. bueno, hay algunas consideraciones, pero en principio ninguno de estos sitios te pide a vos ni recolecta los datos de eh, quién sos, eh, cuánto ganás, qué otra de las cosas, conozca a su cliente que te piden, recibo de sueldo, etcétera ¿Qué termina pasando acá? Que nosotros vamos a estar conectándonos a un sitio, poniendo ahí nuestras criptomonedas y, y la mayoría de estos sitios te dan otra. Te dan otra del propio sitio y te pagan los intereses en la criptomoneda propia. Hagamos pensé, si lo pensamos para mal, es como que tienen la máquina de hacer plata. Claro. Pero ¿cuál es la qué es lo que nos respalda? Que es todo público y que esos programas nosotros los podemos ver y que hay organizaciones no gubernamentales que los auditan o hay gente que los audita, si vos tenés un amigo, si vos sabés y te querés meter, ves todo. ¿No? Entonces, La realidad es que hay que tener cuidado de, de entrar en sitios de estos que estén auditados que sabemos que son que son como como lo que venimos diciendo de siempre no pero guarda porque son muy fácil para que no es que en, en el mundo digital somos todos buenos todo sí. lo contrario está más regulado y hay más estafadores que en el mundo normal porque se necesita más conocimiento etcétera entonces es fácil De, de operar, pero es fácil de perder también, ¿no? Entonces hay que tener un montón de cuidado. Eh, otra cosa a tener en cuenta es que generalmente cuando vos conectás y pones tus monedas en estos sitios, te dan un, un, un token, o una moneda que es la del sitio, que sirve para gobernanza. ¿Cuál es esta palabra? Esto quiere decir que muchas de las cuestiones que surgen en el sitio se ponen a votación una vez cada tanto, como son, por ejemplo, cuánto interés se paga, ¿Cuánto se emite de la moneda del sitio? Entonces la pauta de emisión que es importante, porque vos estás compraste la moneda del sitio o te están pagando tus intereses en esa moneda, es importante cómo se emite. Porque si se emite mucho va a pasar lo que sabemos que pasa cuando se emite mucho. Entonces, bueno, todas esas decisiones se ponen a votación y vos teniendo tus monedas, entras y puedes votar por los niveles, por los productos financieros que hay, porque los productos financieros... Bueno, sería bastante engorroso explicar por la radio, pero son muchos, pero digamos la cuestión esta que vos tenés un botito de acuerdo a lo que vos tenés ahí para cómo se gobierna la red, ¿no? Ese es más o menos el resumen. Lo que hay que Bien. tener en cuenta, como siempre, que hay algunos que son complicados, porque, complicado no, hay que conocer el negocio, porque, por ejemplo, hay algunos que dan rentabilidades del 600, del 700% anual es un, una cuestión desorbitada, si uno es codicioso puede querer ir ahí eh, eh, con mucho capital, ¿no? Claro, sí. Y la realidad es que muchas veces están atadas a que sí, te pagan ese porcentaje, pero te lo pagan en la moneda del de sitio. Ah. Y esa moneda tiene una emisión desmedida, entonces viene bajando su valor y lo va a seguir bajando. Claro. Entonces, sí. cuando vos sacás tus cuentas y los querés pasar a moneda estable, a la moneda con la que le pagás el colegio a tu hijo o, o etcétera, eh, tenés ahí unas cuestiones de, de que las rentabilidades son otras. entonces hay que hay que conocer, como decimos siempre, eh, y es algo que hay que que se viene, que está dando vuelta, pero que hay que tener como siempre las cuestiones de las eh, precauciones. Va a andar por ahí la charla entonces Ramiro de hoy, eh, vas a profundizar en todo esto, eh, que nos tiene que Claro, vamos a, le vamos a hacer ¿No? una mini aplicación rápida de, de las de las criptoonedas por eso se yo vi una charla más o menos de 3 horas en abril y uh -huh. a los que se y las que se inscribieron les recomendamos que miren esa charla porque hay muchas cosas que la voy a dar por sabidas uh -huh. y vamos a ir directamente a esto de la finanza descentralizada vamos a hacer más o menos una horita de, de teoría de cómo son de estos que charlamos acá con algún con el apoyo más eh, gráfico y después vamos a hacer operaciones Claro. Para que el, eh, la gente vea cómo con una computadora podés depositar, cómo podés pedir prestado. Los, los préstamos son siempre contra, contra una moneda colateralizada. Es una palabra bastante difícil de decir. O sea que vos, a vos te prestan una moneda, pero vos tenés que dejar en garantía o en depósito otra. Mm. ¿Me entendés? Y hay hasta hay hasta servicios, algunos centralizados y otros descentralizados en otros países, que te prestan moneda fiat, o sea, te prestan pesos o dólares o reales contra tus monedas digitales. Vos, no querés, vos pensás que querés ahorrar en Bitcoin por el, o en otra moneda y depositás esa moneda y te dan pesos, claro. o te dan dólares. Uh -huh. hay, hay una, una... La otra cuestión también es que es la base de que los mercados financieros tradicionales quieran regular las criptomonedas. Se dice que lo primero que van a regular son la finanzas descentralizada ¿Por qué? Porque manejan plata de la gente, eso sería la, la, la razón sí, buena, ¿no? Sí. Y la otra realidad porque está empezando a haber un, un flujo de capital muy importante hacia estos productos en pos de los otros productos que son los que claro. se manejaron siempre en el sistema financiero tradicional. Bien, Ramiro, y si a algún le quedó alguna duda, puede repasar todas las columnas eh, de Ramiro Rodrigo, que están escritas y también está el audio en la página www.radiocermes.com. Eh, eh, hay varias, eh, van como 20 eh, o cerca de 20. Sí, 14 vamos. 14, 14. Uh, 14, 14 bueno. sí. Mira. Le abrí mucho entonces, eh, con, <risa> con, con interés eh, fue lo mío. Para lo, para los 20 vamos a comer asado. <risa> ah, bueno, eh, está bien, se acepta esa propuesta. Acá pa pa Pablo Aymar dice, ¿pagás con Bitcoin? No. Sí, sí. <ríe> Hay alguna carnicería que acepte Bueno, Ramiro, bueno. gracias eh, Nos reencontramos Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien, eh, Ramiro Rodríguez pasaba con la columna Cristomonedas y Economía Digital que todos los viernes más o menos a esta hora escuchamos en Radio Kermés. Eh, recuerden, ingresen a la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa eh, en las redes sociales y ahí se pueden inscribir para la charla eh, que hoy brindará a las 18 horas eh, Ramiro Rodríguez sobre finanzas descentralizadas, cómo invertir en criptomonedas.